y de muchos otros programas. Y lo que vamos a hacer ahora, yo creo que, no sé si es inédito en la radiofonía pampeana, pero no es algo como muy, muy habitual. Escucharon ahí tal vez el ruidito de la puerta, unos pasos, porque tenemos unos micrófonos que son muy, pero muy buenos. Otros ruiditos más que son difíciles de identificar, pero yo se los cuento, es alguien que se está poniendo los auriculares. Yo te voy a sacar una foto. Porque resulta ser que en nuestra sección de Autobombo, eh, hace rato que vengo tratando de convencer a Nina Llanes a que se pase de este lado del estudio y a que charle un ratito conmigo. Así que lo logré. Hola Nina, ¿cómo estás? Olis. <risa> Así que Nina puso la música, puso un separador, se vino caminando para acá, ya habíamos chequeado el micrófono, bla, bla, bla, bla, bla. Y se vino para este lado del estudio para charlar de nuestro autobombo. Que la audiencia ya conoce de qué se trata el autobombo. Eh, la idea es que charlamos un poco con todas las personas que hacemos Radio Kermés y que cumplimos distintas funciones con la idea de que, de que ustedes nos puedan conocer un poquitito más, más allá de lo que habitualmente nos conocen a través de la radio. Que un mate, no está muy, pero muy mm. calentito, pero bueno, ahí está. Y bueno, y... Mm. Y estábamos este, tratando de convencer a... Yo estaba tratando de convencer a Anina de que viniera y vino. Y hoy vino. Así que, bueno, vamos a charlar un rato. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, contentísima y chocha de la vida, me imagino. No, nada que ver. ¿Sufrís un montón? Eh, no sé, es raro. Me acuerdo cuando le hicimos el autobombo a Maxi, que también uh -huh. es como que decía que no era una persona de, de hablar mucho y eso. Y es como que es verdad. O sea, yo en la radio al menos estoy acostumbrada a, a escuchar y... Y hablar con la música, ponele, mm -hmm. pero es es es rari. Es, es rari, rari y es rari estar de este lado, sobre todo. Bien, allá miramos tu, tu silla vacía. Sí, eh, la pero, operadora fantasma. Eh, claro, pero que pusimos el piloto automático, ¿no? Pusimos un poco el Espe piloto automático. Espero que esté saliendo todo bien porque sí. nadie lo mirá, está chequeando. mira yo miro este la computadora que vos dejás grabando la nota, yo la veo por el reflejo y está grabando todo bien. Así que quedate tranqui. Eh, bueno, Nina, eh, como le, le he preguntado a un montón de gente con la que hemos charlado, diálogos que vos has escuchado, todos los diálogos, siempre les pregunto cómo fue que arrancaste una vez en Radio Kermés. ¿De qué manera fue? ¿Alguien te dijo no sé qué cosa? ¿Vos viniste? ¿Qué pasó? A ver, ese primer momento. Bueno, yo en realidad... Eh aprendí a operar, digamos, en otra radio, de, en un proyecto de un de un montón de, de conocidos, qué sé yo, que hacíamos programas muy sencillos de, de radio boludeo. Y sin querer aprendí a operar, porque no fue que yo me, me lo propuse, ni como un oficio, ni como nada. Yo en realidad estaba como en, en búsqueda de qué hacer con mi vida, con mis estudios, con, con todo. este, Y aprendí un oficio sin querer. Uh -huh. Y después cuando estaba buscando trabajo, eh, se, o sea, me, me gustó hacerlo y me di cuenta que era algo que Que, que me causaba mucha satisfacción y no me parecía muy muy complicado, digamos. Entonces eh, empecé a buscar trabajo uh -huh. de eso. Uh -huh. <coughs> y no me acuerdo con quién fue que hablé, creo que con Gaby Bonavita, que yo ya uh -huh. la conocía por otras cosas. este Y le pregunté si sabía de alguna radio, qué sé yo, que buscara operadores operadoras, bla. Y me dijo, fíjate en Radio Carmes que casi siempre están buscando, no sé qué. Y qué sé yo? yo, la verdad que me tiré el lance, busqué, vos puse en Facebook Radio Carmes y vi a alguien que tenía el logo, que justo era Damián me parece. Él fue con la primera uh -huh. persona con quien hablé, pero ah, todo re informal y yo no sé, como que dije, <risa> bueno, voy a ver qué onda. Y ahí uh -huh. le pregunté y me me contactaron todo bien y empecé eh, condu eh, conduciendo no, operando el programa de Matías Apeña, uh -huh. que es Tumacondo, que está los sábados, eh, actualmente creo que de, de 11 a 12. Así es. Así que ahí empecé con él, que creo que él también contó la otra parte de la historia claro. cuando le hicimos el autobombo, este, de que estábamos les dos re nerviosas y todo, pero como era grabado dentro de todo, <risa> yo misma me editaba mis propios errores después uh -huh. y y ya está, y Qué eso bien. fue como... Como la, la experiencia también de trabajar en algo más, de forma más seria, porque yo la experiencia en radio que tenía era como muy así nomás, y es como sí, bueno. Sí, el, el rubro que, que dijiste recién, el Radio Boludea. Sí, exactamente. <risas> <risas> y esto fue como más en serio, y y nada, ob obviamente que aprendí muchas más cosas, eh, qué sé yo, de, de cómo funciona la radio, cómo es un programa, desde la producción y todo eso, que me parece súper flashero, y yo son como... Cosas que que no sé si si haría. Yo estoy como muy cómoda en en mi sillita operando. Y cada, cada zapatero su zapato, ¿no? Porque <risa> sí. yo del otro lado nunca se me ocurrió mirar la cantidad de años que hace, hmm. que hago radio. Y bueno, aprendí un poquito de ver este cuando alguien le enseña a otra persona y entonces presto ahí atención y más o menos sé cuáles son los botones, ponerle con los que se abre el micrófono y eso. Pero... O sea, no sé nada, no sé nada de nada, de todo eso. Y vos te sentís recómoda ahí, y porque decías recién, bueno, era algo que no me parecía que fuera tan difícil, qué sé yo. Y tiene que ver con las habilidades, con la forma de ser de cada uno. Mm. Para mí es recontra difícil, ¿viste? Mm. Como pensar muchas cosas a la vez y tener la calma. En estos años de, de radio lo que me he dado cuenta es que eh, las las personas que tienen buena capacidad para operar Se mueven despacio. Mirá lo que observé. Eh, claro. Van, <risa> o sea, sí, es re loco porque tienen que subir o bajar un pote, apretar o un botón o qué sé yo. Y van con la mano así como lentamente, toc, lo apretan. Miran para el otro lado, pac, hacen lo otro, ¿no? Que, que es como tener en clara la idea. Eh, a mí me parece que yo andaría, qué hago, qué aprieto, qué subo, qué bajo sí. y Sí, vendrían los distintos botones Igual a veces me pasa vos, vos me has visto que entro en crisis y digo, ¿qué, qué, qué iba ahora Bien, bueno, así que le mandamos un saludo a, a Gaby Bonavita que es periodista, que es una mujer de radio también, este, una luchadora una feminista y mmm, ella fue la que sugirió y a Damián, repeto que es también nuestro compañero y parte de, esta, de, esta, de este grupete de gente Eh, que hacemos Radio kermes y, Así que, y de todo esto ¿cuándo? Sí, ¿qué ibas a no, decir? No, que, que la primera vez que, que vine a la radio O sea, las primeras personas con las que uh -huh. yo tuve contacto eh, Así personal Fue con Mauro, que me enseñó a operar Y me explicó cómo funcionaba todo Y con Cintia, con quienes fueron las primeras personas Así que, que hablé, que le vi la, la cara a la radio Ay, Digamos, vale. y que vine al estudio Y todo eso eh, Así que nada, agradecimientos Bien. y saludos para ellos <risa> Bien, bárbaro ¿Cuánto hace de esto, Nina? Creo que fue en el 2017, uh -huh. me parece. En bueno, un par de años. Sí. Bueno, que arrancabas en Tumacondo eh, con un programa que era grabado en principio, porque también Matías Apeño, que es quien conduce, estaba haciendo su primera experiencia, él había hecho algunas columnas y cosas así como más pequeñas, y se largó este, a hacer un programa, pero con la precaución de que fuera grabado como para que todo saliera bien. Y bueno, y ahí arrancaste. Y después de eso empezaste a hacer muchos programas en, en vivo. ¿Estás haciendo sí, actualmente todos. cuántos programas? Hoy, oh, no sé. Claro, eh. Pasemos de limpio. Estás haciendo la, eh, la siesta que nos fue de lunes a viernes. Sí. De 15 a 17. Estás sí. haciendo tu macondo, que lo seguís haciendo. Sí. Eh, estás haciendo... Los sábados eh, también después de tu macondo viene Multitud. Multitud. Con ah. Aguirre. Uh -huh. eh, después los lunes la siesta. Los martes es... El día más largo para mí, tremenda. Estoy desde la desde siesta la cesta, después ah, tu tiempo mujer, sí, y después de eh, generales, es, generades a las 20 y 30 y después a después salieris. hasta las 12 de la noche. Sí, bien. Bueno y, y yo vivo acá. <risa> sí, sí, sí. Es como un duende, Nina, sí, sí. que, que tengo una cama abajo del <risa> escritorio. <risa> Bien, eh, un oficio que fuiste aprendiendo, como decías vos, de casualidad, ¿no? Uh -huh. eh, y que hoy por hoy, ¿cómo cómo te hace sentir? Bueno, decías que eh, aprendiste un montón, y eso es algo en lo sí. que se sigue aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Me imagino que siempre hay cosas nuevas para seguir incorporando. Sí, también eh, ha devenido en cosas no no muy productivas, como que, por ejemplo, desarrollé toda una habilidad para ignorar lo que las personas están hablando, porque se imaginan que son muchas horas de escuchar muchas personas hablando, entrevistas y y qué sé yo, y también llegó un momento donde la música en sí misma me, me hartaba y era como escuchaba música solamente para la radio, exclusivamente para la radio, y después pues, silencio, porque también claro. es como... Un poco taladrante si estás con eso todo el tiempo. Eh, pero sí, eh, mí, <risa> fuera a, de eso Claro, cosa. a mí también me pasa. Sí. Cuando termino de hacer radio muchas horas... Eh, no querés hablar. No, no quiero hablar. No, y de <risa> hecho no soy muy habladora. Claro. Eh. Por ahí hablo mucho con mis amigas, ponele, porque nos juntamos para hablar y contarnos cosas y charlar y qué sé yo. Pero por lo general, alguien pensaría que soy una gran habladora. Mm. No, no soy una gran habladora. Y... También me siento como más cómoda hablando acá, que es un espacio para hablar. Me cuesta mucho meterme en las conversaciones, mm. interrumpir y todo eso. No, no. Eh, lo no, sería, que no que sería lo que pasa que te requiere habilidades sociales que a veces no no tenés ganas de pasar <risa> sí, y sí. ya fue. Y ya fue. Y bueno, la música conoce, eh, a partir de esta tarea que llevas adelante, Nina, Eh, has aprendido a escuchar otras otras músicas, a buscar, a ponerte a buscar, ¿no? Porque la música que escuchamos en Degeneradex tiene mm. un perfil, eh, la música que, bueno, en tu tiempo mujer, que tiene todo un perfil feminista que son solamente mujeres, ahí podríamos estar más o menos como algo parecido. Mm. La siesta tiene otro otra propuesta, o sea, cada espacio que te toca, hay como músicas con diferentes perfiles, y eso te obliga un poco a estudiar e investigar, ¿no? Sí, eh, igual, más o menos, o sea, tiene una línea la, la, los programas, por lo menos. Claro. Este, Después otra cosa, ponerle, son las listas musicales, que bueno, que ahí sí está bueno que, que, se, que se varíe un montón. Pero después es como que en los programas, eh, ya por el perfil que tiene la radio y todo eso, eh, me parece que se prioriza muchísimo más eh, lo, lo, lo nacional o lo latinoamericano, o lo hispano hablado, por lo menos. Uh -huh. Este... Y es como que, bueno, sí, los programas que tienen que ver con feminismo también me pasaba con este uno de los programas que que hice hasta el año pasado era el de Leni, que mm -hmm. también era con claro. perspectiva feminista más, más abocado a niñas y adolescencia, que era mm -hmm. eh, Azul Profundo. Azul Profundo. Pero pero sí, eh, en un principio es como que tuve que, sí, que ampliar un montón más eh, la música que conocía y siento que ahora ya me estoy limitando de vuelta y claro. como que necesito, no sé... E ir a buscar por otras partes, pero tampoco es como que puedes poner algo re raro. Claro. Es como que te tenés que ir adecuando entre mostrar algo nuevo, este. y. y. y no. <risa> Porque uh -huh. si no también nada, este. Es, es, es difícil escuchar nueva música. Eh, las personas como que. que ya son, son. somos animales de costumbre. Si uh -huh. nos gustan los mismos temas, nos gusta escuchar lo mismo, llega un momento que también nos, nos pudre. Pero es como que a las personas les cuesta un montón. A, a, a introducir una canción nueva uh -huh. a, a, a sus vidas si es de un artista que ya es conocido es un poco más fácil eh, pero si es algo re nuevo no, y sobre todo claro. si es en otro idioma o cosas así es como que eh, entonces eh, por un lado es la música que capaz yo disfruto eh, en mi casa ponele Eh, y otra cosa es lo que yo de decido poner en la radio y también más vale depender claro, del contexto yo, yo me imagino que vos en tu casa escuchás lo que vos tenés ganas de escuchar mm. y acá tenés que pensar en la audiencia en el perfil del programa en el horario en el que se está haciendo sí. es decir, en, un montón en, de... en el día también en... si es un día muy bajón o es un día mm. re lindo o qué sé yo Este, o, o, obviamente como está yendo el estado de ánimo del programa no da, capaz justo estás hablando de una noticia re horrible y saltás con, con claro. algo que, que nada que ver ese, uh -huh. ese tipo de, de criterios, también lo fui aprendiendo sobre la marcha eh, de decir, me parece que, que no, no da es el nada. tema que dejé acá preparado para cómo se están dando las cosas Vos estás viendo la hora porque yo no, sí, no yo me la estoy viendo. Ah, Vos quédate tranquila que yo conduzco. Yo como que me siento rara porque no tengo el control, no estoy en los controles y no puedo ver la hora, no puedo ver cómo ahora, se está grabando. Ahora esto. tenés que cerrar los ojos a todo eso y, y confiar en que, en que está saliendo todo bien, Nina. Eh, pensaba con respecto al tema de la música que vos además de disfrutar de la música que escuchás de pensar en, en cómo musicalizar un programa y, y y una cosa que quiero decir eh, yo no hago pausas musicales en los programas no me parece que es una pausa mm. sino que la música forma parte del programa eh, Eh, tampoco me gusta el tema de las pautas, pausas publicitarias Sino cumplir con nuestros auspiciantes Por, Y lo digo porque el tema de que la música Es una parte fundamental del programa y, es, es, Estamos diciendo muchas cosas Cuando cuando ponemos una música y no ponemos otra ¿no? Eh, estamos eligiendo algo Y en cada elección algo que estamos diciendo eh, A mí me encanta eh, tu forma de musicalizar Eh, la siesta tiene un perfil bastante musical De hecho nos tomamos el permiso Cosa que no se hace en ningún otro programa De tener tres temas musicales seguidos mm. Y yo fue, fue una propuesta que, que le hice a la radio Porque me parece que Este horario de la siesta Nos podemos permitir esto escuchar tres buenos temas elegidos para este momento y después tirar alguna info al final como para saber qué fue lo que pasó y qué sé yo. Uh -huh. Pero relajar de la palabra, relajar del contenido, del texto o de la cosa dicha para que se luzca la música y para que se luzca quien está también eh, poniendo eso del gusto musical. Así que este este programa tiene mucho de ida y vuelta con la cuestión musical Que, que te encargas vos, Nina. Y la música también forma parte de tu vida más allá de la radio. Sí. <risa> ¿Querés contarle un poquito a la audiencia esa otra cosa que no tiene que ver con la radio, pero que tiene que ver con vos y con la música? y Bueno, yo estudié música este, varios años sin concluir un, ningún estudio ni nada. Estudié un tiempo en el CREAR, después estudié un tiempo en el CMC. De ahí que también creo que se me abrió bastante la apertura musical de poder entender otros estilos de música. que Porque, qué sé yo, una cosa es... Escuchar música y otra cosa es como entender qué está pasando en eso uh -huh. que vos estás escuchando. Y eso es como un ejercicio más intelectual de que tenés que este, saber un poquito quizá de música para poder apreciar que lo que está interpretando determinada persona es como algo re difícil y uh -huh. re virtuoso y re intelectual. Y Es como decir, no, mirá, está haciendo esto, no qué flashero. Y un poco de metapensar la música a mí me hizo un poco mal también uh -huh. porque de repente dejó de ser algo que disfrutaba para desestresarme a hacer algo que me empezó a estresar uh -huh. entonces es como que qué sé yo, tuve ahí y todavía creo que tengo unos conflictos bastante personales con con la música y sin embargo es algo que no se separa de mi vida porque de hecho estoy trabajando con música, uh -huh. a hoy en día <ríe> quiera o no, no es como la música que está. claro, está ahí alrededor este tuve un par de bandas en las que cantaba bandas de rock, yo me considero más cantante que quizá guitarrista o, o alguna otra cosa con la que me pueda llegar a manejar un poquito este y bueno, nada, fueron un par de proyectos así que, que ya tuvieron su ciclo y estuvieron re bueno y se cerró, ahora estoy viendo qué hago en ese tema, estoy con, con un par de temas solistas, pero tiene todo un trabajo y un proceso muy, muy largo, este, así que es como que todavía no tengo nada para mostrar este, así como de manera oficial, uh -huh. digamos. Y después, qué sé yo, siempre hablando con amigas, con amigas de, che, hay que hacer una banda, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, pero bueno, es como que, no sé, son cosas que, que se tienen que dar, tienen que gestarse... Eh, Hay que, hay que ponerle un poco de, de disciplina, pero también es una cosa que yo también me di cuenta que no es eh, simplemente ir y hacerlo. Tiene que haber una química, tiene uh -huh. que haber un algo, tiene que haber, no sé. Uh -huh. Es como que se puede mitad hablar y la otra mitad se tiene que ir a juntarse y tocar y ver qué, qué nos pasa con varias personas para hacer algo. Uh -huh. Y qué sé yo, es un poco complicado. Yo Es como que ahora mismo no hace bastante que no estoy en, en, esa, en ese aspecto. De, de de mi vida, así que no sé No te puedo dar una respuesta muy concreta Verónica, No, no, no me contaste, contaste un montón de cosas Porque la idea era que contaras cuál era tu relación Con la música más allá de la radio y Bueno, tenemos una relación eso. un poco tóxica ah, No, mentira, <risa> no, mentira. No. Bueno, nos estamos reconciliando no en, la, en los momentos donde estaba estudiando música Sí, fue una relación bastante tóxica Con algo que yo en un principio Amaba y me encantaba Y es como no sé me empecé a plantear un montón de, de, de, de problemáticas y cuestiones eh, a, con eso y es como que, que sentí que tuve que alejarme de ciertas cosas para poder relacionarme con la música desde un lugar que a mí me haga bien y uh -huh. que me, me satisfaga y que me llene no que me me, me haga no sé meta pensar y claro. pensar y pensar y pensar uh -huh. eh, sí eh, recuperar la parte Eh, del deseo, de lo lúdico, de lo disfrutable, no, sí, más allá sí, de otra sí, cosa. Sí, sí. O sea, sentiste... Entiendo Algo yo más, como que... un sentimiento más original. Claro, claro, sí, sí. Eh, bueno, algunas veces, muy poquitas, hemos escuchado alguna de las cosas que has grabado y todo eso. Uh -huh. eh, a mí me encanta escucharte, así que cuando vos tengas ganas de que dentro de esas músicas podamos escuchar sé para cerrar esta nota, ponele. No tengo nada ahora para pasar. Eh, pero no, no, no, es no hermoso pensé, escucharte no. y además tenés una, una voz bellísima. Y te quería preguntar, eh, has estado, digamos, eh, en contacto, bueno, estás trabajando en una radio que se plantea eh, eh, como una radio feminista, donde también estás en la conducción de programas, Eh, específicamente que, que abordan esa temática. Y el feminismo también caló no en tu, en tu existencia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que como muchas... Eh, yo ya era feminista, pero sin saberlo. Mm -hmm. <risa> claro Porque es como tenés todas esas... Eh, reacciones ante cosas que son desiguales lo que pasa es que que en la infancia adolescencia como que no le puedes poner palabras ni nada y como que crecí con un montón de de, de opresión y un montón de cosas este así que el feminismo llegó a mí en, en un primer momento por internet y por Este, qué sé yo, por por personas referentes en ese momento eh, que que empezaron a hablar del tema y yo consumía muchos videos de YouTube y como que vi que es un tema que se empezó a hablar bastante a nivel Latinoamérica, o sea, como que muchas personas. Eh, bueno, o también consumo muchos videos en, eh, en inglés, este, entonces también es como que primero también me llegó por ese lado, como que empecé a ver en teoría qué cosas se planteaban y yo decía, a ver, esto está re bueno, esto está re bien, <risa> pero mi acercamiento más eh, personal sería una vez que ya había entrado acá a Radio Carmes, eh, que empecé a, a a integrar, digamos los los movimientos eh, feministas, las marchas, todo eso, o sea, como que empecé a, a, a salir a la calle, a ponerle más el cuerpo que antes de entrar a Radio Carmelo sí me enteraba, digamos, por Facebook, las cosas que se hacían, pero como que iba y sentía que no entendía nada. Uh -huh. <ríe> y un poco trabajando acá, medio como que sin querer, eh, porque vas escuchando. O sea, lo que tiene de bueno mi trabajo es que eh, escuchas a muchas personas todos los días y se hacen un montón de entrevistas eh, muy interesantes y muchas cosas es como que aprendes sí o sí, sin querer, uh -huh. porque estás ahí y estás escuchando. Eh, entonces fue más que nada por eso que me empecé a interiorizar más con un montón de cosas sobre todo por estar trabajando en Tu Tiempo Mujer, después en degenerades y todo eso, eh, fue como que, que terminé de, de, de entender conceptualmente muchas cosas uh -huh. que yo ya estaba de claro, acuerdo digamos claro. eh, así que no sé si eso responde más totalmente, o menos a la pregunta <risas> totalmente. Eh, te iba a decir bueno qué, qué sentido, qué significado, qué cosas tiene en, para vos Radio Kermés, creo que en, a lo largo de la charla lo fuiste planteando en todo momento, pero no sé si querés como cerrar alguna idea final sobre eso. y Ay, sí. no, no, no sé, no me hagas estas preguntas. <risa> bueno, la digo yo, si querés, no sé. Dale. <risa> eh, creo que este en, en Radio Carmes pudiste como... Eh, profundizar tus conocimientos como operadora y como musicalizadora uh -huh. algo un oficio que lo encaraste así como bueno, es algo que me sale, qué sé yo, qué sé cuánto y se termina transformando en algo que pudiste eh, conocer, aprender y sí. profesionalizar eh, y también pudiste relacionarte con la música de otra manera y volcar todo ese conocimiento, ese gusto estético además que vos tenés que lo pones a la práctica en cada uno de los programas en, en los que estás, con sí. lo cual eh, todo ese placer que era, que es muy tuyo, que tiene que ver con vos y con tu creación, a través de la radio eh, se hace disfrutable para muchísima gente que, que se emociona, que se entristece, que se pone a bailar a partir de lo que vos vas <risa> eligiendo. Bueno, sé, sí, Y tanto. también puedo decir que eh, a partir de Radio Carmes, como lo decías vos, algo una búsqueda dentro del feminismo, que era algo que venías este, mirando con mucha atención y sintiendo que muchos de tus pareceres tenían que ver con lo que vos sentías y que entonces tuvo un nombre. Ah, esto es feminismo. Uh -huh. eh, bueno, a partir de de los programas y las cosas en las que te tocó estar, también pudiste como solidificar un poco todo toda esa búsqueda. Sí, ¿no? ese fue un muy bello <risas> resumen de toda Bien. esta entrevista. Este, bueno. <risas> nada, qué que... sé yo, este yo nada, estoy como re, re agradecida con Radio Carmenes. A mí me encanta trabajar acá y es como que, eh, sobre todo a partir de este año, que es como que tengo el programa este justamente, uh -huh. donde tengo la la posibilidad de estar todos los días acá y como que seguimos aprendiendo cosas. este Es, es todo muy muy grupal. este Y no sé, a mí me, me hace bien. Y además siento que, más allá de, del trabajo que hacemos, es como que eh, hay un condimento humano muy preciado porque vos sabés, y por las entrevistas que uh -huh. hemos escuchado también de las personas que que yo opero, sabemos que es como que tenemos... Eh, lo que vos dijiste el otro día que a veces conversamos pero cuando aunque sea muy poco tenemos unas charlas este, muy profundas uh -huh. y de calidad y es como que es más que nada eso eh, el el amor por Radio Carmes más allá de mi trabajo que está re rebueno eh, si yo no no me sintiera tan bien con las personas eh, no no la pasaría tan bien en el trabajo me entendéis no sería como algo que yo tengo ganas de hacer ni nada sería como venir cumplir ya está claro. pero es gracias a las personas que lo conforman que digamos Yo dije, bueno, ya fue, me me quedo acá, me sentí bien y como que me dan ganas de seguir creciendo y profundizando y aprendiendo en un montón de cosas. Y tienen que ver con justamente con personas que me dan confianza y que me dan seguridad y que me, me vienen y me dicen, ah, está re bueno lo que haces. Y yo como, ay, no, no sé, no, no me parece la gran cosa, pero bueno, gracias. <risa> y es como que, no sé, se, se, siento que se me ha abierto un montón de, de espacio y lugar y y siento que es un lugar donde se se nos escucha, digamos, o sea, nos podemos escuchar y podemos hablar y, y, y eso está re bueno y para mí eso es eh, más o menos Radio Kermés, ah, les mando un abrazo mm -hmm. a todos <risa> y listo, y, y listo, terminado. y basta basta de sentimentalismo Bien. gracias, gracias este Nina eh, si querés Me voy yendo para te vas yendo lado. para el otro lado y en serio eh, Nina Janes que um, se tomó el el trabajo de venir hasta este lado del estudio, porque ella siempre está del otro lado en la operación, y, y le te agradecemos de verdad en serio todo porque um, Porque sabemos que no le gusta mucho esto de la exposición oral porque es operadora y porque se manifiesta de otra manera. Igual estuvo re bueno hablar. O sea, ahora ya me siento ¿Miste? un poco cómoda. Y bueno, nada, quería agradecerte, Vero, siempre tan, tan elocuente y tan buena, eh, por ayudarme en los espacios. Y bueno, Dale. seguí escuchando en la 106.1. ¡Eso! Siempre quise, siempre quise ser <risa> Bueno, podemos analizar la posibilidad de una co-conducción, que es algo sobre lo que veníamos trabajando cuando largábamos este programa, mi idea de que Nina pudiera estar un poco más al aire, ¿no? Eh, pero son, son etapas y cosas que vamos viviendo y vamos construyendo y vamos respetando nuestros tiempos y nuestras formas de ocupar distintos espacios dentro de la radio. Eh, gracias a Nina Yanes por la operación musicalización puesta al aire y en la web de este programa y por haberse prestado a este autobombo que compartíamos hoy conociéndola un poquito más a Nina y agradecerle a toda la audiencia. Son las cinco en punto. Mirá, qué bien nos estamos despidiendo de la siesta que nos fue. Muy buen fin de semana para todos, eh, disfrútenlo y descansen y hagan todas esas cosas que no se pueden hacer mientras estamos absorbidos, alienados por el trabajo. Abrazo a toda la audiencia, besitos Nina, ahora, te, ahora me voy yo del otro lado a darte un abrazo. Chau, chau audiencia.